Colombia, Justicia, Reparación y Equidad, una producción de Pausumedia y Mundubat con la colaboración del Ayuntamiento de Donostia y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Continuamos hablando sobre el conflicto político armado en Colombia. Cinco décadas ¿eh? de conflicto armado con consecuencias, eh, lógicamente, Y en este caso vamos a hablar con Enrique Chimonja Coy, de Justicia y Paz. Buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, en primer lugar, nos gustaría conocer un poco la organización a la cual tú perteneces. Perfecto, sí. Mire, la Comisión de Justicia y Paz es una organización de derechos humanos en Colombia, de orden nacional, que hace acompañamiento apoyo y asesoría eh, en tema de derechos humanos a comunidades que en medio de la intensidad del conflicto vienen desde hace 12 y tres décadas construyendo propuestas de paz desde la no violencia muy bien eh, hemos estado hemos eh, compartido también con otros compañeros en eh, distintas experiencias también en torno pues al trabajo que están realizando en defensa de los derechos humanos y es una labor verdaderamente pues eh, difícil incluso hoy en día eh realizarla en Colombia, ¿no? Sí, claro, porque pues da la, da la coincidencia de que la ubicación misma de nuestro país, de Colombia, por ser en la puerta de entrada a América del Sur por haber sido en términos de intereses económicos calificada como la mejor esquina de América, pues eh, digamos explica un poco lo que está en el fondo de, de la violencia, del conflicto armado mismo, el tema de las condiciones desiguales y de inequidad que, que se han consolidado en Colombia, pues eh, ha hecho que eh, haya un conflicto tan largo y la falta de voluntad generalmente política de los De los gobiernos de quienes han, han estado eh, en, en el establecimiento para para lograr lo que en este momento pues nos esperanza a todos que puede resolver el conflicto armado interno para entonces sí eh, dar dar darle salida o solución a los problemas de fondo que tienen que ver con la justicia social y ambiental y uh -huh. Usted se encuentra en esos momentos en Euskal Herria, en, en Donostia, en San Sebastián, concretamente, ofreciendo una serie de conferencias. ¿Nos podré, nos puede eh, pues, en, comentar brevemente eh, qué es lo que está compartiendo, qué es lo que está eh, comentando en, en estas conferencias? Sí, mira, pues hemos podido, digamos, gracias al apoyo, especialmente acá en esta zona del País Vasco, de la organización Mundo Val, Hemos logrado hacer una gira de incidencia por por Europa, comenzando por Bruselas, con el Parlamento Europeo, luego pasando a Ginebra, a la sede de las Naciones Unidas, y finalmente terminando acá en el País Vasco. Básicamente eh, queremos aprovechar la coyuntura colombiana, el tema de, de la firma de los acuerdos para la solución del conflicto, para eh, alertar de la situación actual, frente al riesgo, eh, las condiciones de desprotección en que andan muchos líderes y lideresas sociales, eh, defensores y defensoras de derechos humanos eh, en la actual coyuntura. Y hemos querido, dado que uno de los temas de fondo eh, acordado en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC es el, el tema de las víctimas, y en el tema de las víctimas hay... En el punto 5 del acuerdo, eh, digamos, está el sistema integral de verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición. Ahí la intención de fondo es que todos los actores implicados o beneficiarios del conflicto armado pues tengan que acudir para para contar toda la verdad de sus responsabilidades. En este caso, pues está hablando de, de las de los crímenes cometidos por el Estado colombiano, de los crímenes que hayan podido cometer también las guerrillas o las guerrillas actual y especialmente el tema de la participación de los terceros civiles. En este caso nos referimos especialmente a las empresas nacionales o multinacionales que a lo largo ya de muchos años pues hemos podido ir documentando eh, y hemos podido ir acotando eh, serios indicios de su participación Eh, en el marco del conflicto y como beneficiarios del mismo. Entonces, en ese sentido, hemos podido eh, posicionar y visibilizar un caso muy concreto de eh, acaparamiento de tierras, de despojo territorial, de vulneración de derechos a comunidades eh, afrodescendientes en la zona noroccidental de Colombia, en los ríos Curvarado y Jiguamendó, es la zona cercana a la frontera con Panamá, donde comunidades negras... Eh, después de haber logrado el reconocimiento jurídico su, de su territorio, han sido víctimas de desplazamiento forzado y luego de 20 años eh, de venir construyendo mecanismos propios de, de protección de la vida y el territorio, pues aún aguardan la voluntad del gobierno para eh, hacer la restitución material de sus territorios ordenada ya por sentencias judiciales en repetidas ocasiones. Este caso que hemos podido pues, visibilizar y compartir está pues documentado eh, y es como un ejemplo de, del panorama nacional en el tema de despojo territorial y de alguna manera deuda con las víctimas en Colombia. Uh -huh. Eh, ¿Cómo han eh, seguido ustedes todo lo que ha sido la evolución en, en, de los eh, del diálogo y de los acuerdos eh, de paz entre el gobierno colombiano y las farc ep y sobre todo eh, tras eh, la votación del referéndum sobre esos acuerdos eh, ¿Cómo lo han vivido todo esto bueno eh, eh, en realidad pues pues el resultado mismo del la votación del plebiscito eh, pues muchas víctimas muchos defensores y defensores de derechos humanos eh, no lo esperábamos en la medida que, que pues todos hemos venido dedicando casi la vida entera a, a buscarle una salida negociada al conflicto eh, sin embargo no nos no nos sorprende porque estamos hablando también de, de, de posibilidad de, de transformar de transformar eh, digamos estructuralmente esas realidades de inequidad y de injusticia a partir del esclarecimiento de la verdad, creo que ese es el fondo del asunto y, y por eso también pues no nos extrañó aunque nos duele muchísimo nos dolió por supuesto el resultado del, del no pero no nos extraña en la medida de que, de que han sido muchísimos los beneficiarios de la guerra y de la violencia en Colombia especialmente eh, las empresas nacionales o multinacionales que han estado ligadas al paramilitarismo, que han estado siendo beneficiarias de, de apoyos, inclusive de los gobiernos, de los gobiernos de turno, y por eso, pues digamos, entendemos que ellos le tengan miedo a, a tener que dar cuenta de su posible participación en crímenes graves de lesa humanidad o en despojo territorial. Eh, en ese sentido, pues, pues digamos fue, un, fue una oportunidad aún más para para que el, las expresiones sociales en colombia se movilizaran después de la votación del 2 de octubre y, y pues así pasó a la fecha creo que eh, pues fue un digamos en un tiempo récord esto logró realmente presionar al, al gobierno nacional para que pronto eh, pues recogiera las las inquietudes de quienes se eh, se convirtieron en voceros de la gran mayoría que, que dijo no y pues después de escuchárseles, pues finalmente se le da una modulación o un ajuste a los acuerdos que, que en este momento pues están ya firmados. Eh, estamos a la expectativa de que el Congreso de la República eh, defina su refrendación y que lo más pronto posible, ojalá con el apoyo de la comunidad internacional y la presión de todas formas de los organismos veedores, pues se pueda dar inicio a la implementación, que es, es lo más urgente. Y dentro de la implementación, eh, sí es muy importante decir que uno de los puntos acordados tiene que ver con el desmonte efectivo de las estructuras paramilitares en Colombia, situación que, que no se ha dado, que no ha iniciado, y al contrario, ante digamos, el repliegue que ya ha sido un hecho de, de las estructuras armadas de la, de la guerrilla de las FARC, pues es muy preocupante que en este momento eh, estructuras medio paramilitares estén tomando posición de territorios muy estratégicos en Colombia eh, y pues eso va a, a limitar realmente las garantías de participación política y de que se comience a, a construir la Colombia que todos que todos y todas queremos. Ha uh -huh. eh, hablado usted también bueno de, de los grupos paramilitares eh, al no existir una interlocución eh, directa porque son hoy en día son muchos y muy diversos ¿no? los grupos neo eh, paramilitares que, que en estos momentos están actuando en, en colombia eh, la desmovilización de estos grupos es complicada no Sí, digamos, pues ahí hay una, hay una deuda porque no hubo realmente un proceso real de desmovilización, fue más una, una legalización y una reingeniería paramilitar la que se ha vivido en Colombia. Todos conocemos, eh, pues sobre todo a nivel internacional, lo que ha significado el gobierno del expresidente Uribe para el tema del fortalecimiento de la política de seguridad democrática en función de lo empresarial, en función de concesionar el país para la extracción minera, de concesionar territorios eh, muy sensibles en términos ambientales y, y, y de minorías técnicas para agronegocios como el tema de la palma aceitera o como el caso del banano y por supuesto que, que eso eso eh, no se ha desmontado, digamos esa estrategia de eh, sucia del Estado colombiano de, de militarizar territorios y en medio de la militarización total de un territorio, eh, mantener estructuras eh, al lado de los militares, pues eso se mantiene y, y digamos no obedece necesariamente a una lucha contra insurgente, es más bien a, a controlar socialmente y militarmente territorios que se requiere ser despojados y donde se vulnera de manera sistemática los derechos de poblaciones indígenas, campesinas o afrodependientes. Eh, hemos podido en, en estas giras conversar de casos muy concretos, como como lo que sucede alrededor de los puertos en Colombia, el puerto eh, sobre el Urabá antioqueño, que es uno de los de los puertos internacionales, y lo que sucede en el Pacífico colombiano con Buenaventura, que es el principal puerto de Colombia, es la ciudad más militarizada que en este momento tiene Colombia, donde efectivamente no hay conflicto armado en términos técnicos, es decir, en el sentido estricto de decir que hay presencia de las FARC o que, o que hubo recientemente, sino que es una ciudad que viene siendo objeto de la implementación de eh, megaproyectos en términos de infraestructura portuaria, vial, ¿sí? eh, en medio de la consolidación del control paramilitar estamos hablando de una ciudad y una ciudad que le genera a partir del estado de, de parte del estado la mayor garantía al capital internacional a las empresas catalanas como el caso de tcd a, a las a las empresas o al capital filipino por la construcción de los nuevos puertos o en el tema de, de ...los empresarios nacionales... ...con el tema de, de los hoteles... ...y el turismo internacional... ...en esta región de Colombia... ...entonces esa es una situación bastante... ...delicada... ...que requiere por supuesto de un seguimiento... De, de, a, ...de la atención de la más... ...de la más alta que se puede hacer... ...dado que después de la firma de los acuerdos... ...pues las amenazas a líderes sociales... ...a defender derechos humanos... ...incluso ya miembros de la misma FARA... ...que está en un cese bilateral... ...pues han ocurrido en las últimas semanas y, y eso pues es muy preocupante... ...porque no es un antecedente que genere condiciones de no repetición... ...y de construir una paz estable y duradera. Enrique enrique Chimonja Coy, miembro de la Comisión de Justicia y Paz... Eh, ...bueno, con mucho gusto y muchas gracias eh, por estar con nosotros. Con, con, con todo gusto y agradecer una vez más a quienes desde otras partes del mundo... pues eh, Se preocupan realmente porque la paz se pueda construir a partir de, de bases sólidas en términos de justicia, de, de verdad, de respeto a, a, a la madre tierra, a la biodiversidad, eh, porque la paz tiene que ser con justicia socioambiental y, y de género.